Si bien el arte es una creación de afectos, como bien lo expresara el filósofo Deleuze, su onda expansiva abarca también al pensamiento, entendido éste como una forma reflexiva de habitar el mundo y de festejarlo, aunque nos acosen los bárbaros. Este binomio que nos convoca, Jazz y Eros, traza su camino nómada por rutas creativas, abriendo tercamente el sendero en medio de los rígidos dogmatismos de la muerte del espíritu. La amorosa estética de los amantes o la lujuriosa improvisación de los j a z z m e n afirman el júbilo ateo del hombre empeñado en palpar la felicidad, aún a costa de su marginalidad. Somos permanentemente invitados a esta fiesta, la caricia sonora del amante, donde olvidamos nuestro puritano rostro para envolvernos de espíritu lúbrico, es decir, una j a n s e c i ó n de gemidos, abrazos, besos, gozos, bajo el marco de una ética erótica que exige compromiso. Yaceros les siga apostando imposibles si entendemos que la libertad tiene enemigos de sutil presencia, de refinado encarcelamiento, que sigan disfrutando de esta amorosa cadencia. Hoy, en nuestra cita musical de Yaceros, nos complace presentarles la música de Jane Ira Bloom, un homenaje a Jackson Pollock en la producción Chasing Paint. Los ritos sexuales del tantrismo son meditación. No consisten en abandonarse a los sentidos, sino en utilizarlos por medio de un control físico y mental para alcanzar la iluminación. El cuerpo y las sensaciones ocupan en el tantrismo el lugar de las imágenes y la oración en las prácticas de otras religiones. Son un apoyo. Octavio Paz. La tradición es clave no solo en el jazz, sino en todas las artes. Todas las vanguardias tienen que tener como punto de partida una tradición enorme, conocer de base su lenguaje. El ideal es hacer algo con profundidad, con tradición, con honestidad y además ser un poco vanguardista y un poco rupturista. Perico Zambit. La decoración de la iglesia benedictina de Ciudad Rodrigo, población española cerca de la frontera con Portugal, presenta un estilo gótico español, regentada por monjes y en cuyo recinto está prohibida la entrada a las mujeres. Dentro de la iglesia está el coro lignario, ricamente trabajado. Pues bien, en el respaldo de cada silletería están esculpidas escenas que en lenguaje sinodal serían definidas como absolutamente lascivas. Pero hay más. Los brazos de las sillerías, donde los que desde hace siglo apoyan sus manos los monjes cuando se reúnen para el oficio divino, tienen forma de falo. Y el fascistol sobre el que se apoya el Evangelio es un enorme falo. María Catalina Jacobelli Verdaderamente siento que el mensaje espiritual es un ingrediente esencial en la arquitectura musical. Escucha a cualquiera de los maestros, e inmediatamente, por medio de su reconocible tono de su firma, encontrarás vibraciones espirituales sonando, dadas por el ritmo de sus improvisaciones. Michael Marcus. es el erotismo? Es la sexualidad misma tomada como absoluto, es decir, en la medida donde ella no es s o l o la sirviente de la perpetuación de la especie. Es el ejercicio de la sexualidad considerada como un fin en sí, como un lujo. El erotismo es un poder irresistible, una fuerza expansiva que gana todos los dominios y por eso es posible hablar de un panerotismo o de un imperialismo del erotismo. Michael Tournier Para tocar hay que tener a la vez imaginación y conocimientos, si no, no vale la pena. Oigo a músicos que, si fueran boxeadores en vez de músicos, serían enviados a la lona, porque en boxeo no puedes hacer dos veces lo mismo. Miles Davis. Estamos escuchando Jaceros, la esencia del Jazz y la palabra erótica. No está obsesionado por las mujeres. Está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. Únicamente en la sexualidad, la millonésima diferencial aparece como algo extraordinario porque no está al alcance del público y es necesario conquistarla. Milán k u n d e r a El jazz, como todo arte, ofrece la posibilidad de percibir los grandes problemas que afectan a tanta gente, permitiendo un análisis de la realidad del mundo. No es posible mantener a l jazz como parte de una experiencia humanística sin buscar respuestas que expresen el desagradable recreo voluntario en que vivimos y sin negar las desgracias de las actividades del ocio y tiempo libre que distraen activamente a millones de alienados cada día. Ivo Martins. Silla y vertical, como una caña en el cañaveral. o、oh, retadora del furor genital, tu andar fabrica para el espasmo gritador espuma equina entre tus muslos de metal. Nicolás Guillén. <música> El jazz tiene la particularidad de que, a partir de algunos acordes fundamentales, cada músico c r e a y recrea su obra o el rasgo u obra de otro apropiándosela. Julio Cortázar señala que el jazz es la única música, junto con la de la India, que corresponde a la gran ambición del surrealismo en literatura, es decir, la escritura automática, la inspiración total de no estar sometido a un discurso lógico, sino más bien al que nace de las profundidades. El hombre está sexualmente compartimentado, genitalmente está condenado a una perpetua pauta de linearidad, enfoque, puntería, dirección. Debe aprender a apuntar. Sin puntería, la orina y la eyaculación terminan en una polución infantil de sí mismo o de su entorno. El erotismo de la mujer se difunde por su cuerpo. Su deseo de previas caricias persiste como un área notoria de incomunicación entre los sexos. La concentración genital del hombre es una reducción. pero también una intensificación. Camil Paglia.